errores, eh, fue muy complejo el cierre en todos los distritos, ningún error voluntario, este, yo lamento y pido disculpas para muchas personas que tenían la vocación y el derecho de participar pero todo este sistema de correctoras y de listas espejos es algo que tenemos que superar con las internas en los partidos. Cuanto antes volvamos a las internas, cuanto antes se ordene la política dentro de los partidos políticos, vamos a evitar este tipo de, de malestar, que lo comprendo, que pido disculpas, que no ha habido ninguna intención y que les pido a todos que se sumen porque este no es un proyecto electoral que termina el 28 de junio. Este es un proyecto político que aspira a gobernar bien la provincia y que tiene un enorme futuro si todos sabemos demostrar y podemos demostrar que tenemos esa vocación y compromiso de seguir participando en el espacio. Ver, ¿Cómo se explica por Meliana Schwin estaba muy cerca del espacio, hablaba muy bien de usted, ya está en peronista autoconvocado y está hablando, digamos, de bueno, casi de este espacio? Eso se lo tiene que preguntar a ella. ¿Qué explicación tiene? Yo no tengo por qué explicar los dichos de otra persona, tiene que preguntárselo a ella. Mucha de la gente que estaba en la lista incluso de, de Liliana se la vio en el acto que hizo Elisa Carrió cuando vino aquí la gente de la coalición cívica. ¿Qué opinión le merece? Tienen que preguntárselo a ellos. Yo creo que los ciudadanos somos libres de expresar nuestra vocación política en los espacios que nos sentamos contenidos, pero no, no, no tengo por qué hacer comentarios de las definiciones o de las conductas de otras personas. Una crítica de los dirigentes que decía, no entregamos las listas en ninguna forma oficial, entregamos las listas en un hotel a dirigentes que no conocíamos y después nos dijeron que las perdieron. ¿Por qué se armó de esa manera tan desprolija? No fue desprolija el, el armado, lo que pasó es que hubo una confluencia enorme de listas y no solamente en Unión Pro, en tanto en el Frente para la Victoria como en la coalición Hubo problemas en el cierre de las listas. Insisto, las listas colectoras, las listas espejos, es algo que tiene que quedar en la forma de, de hacer política que no debe continuar. Hay que volver a las internas, hay que ordenar los partidos políticos, entonces este tipo de convenientes no van a surgir. Y que sea en la disputa interna del partido el ordenador genuino de cómo van a ser las representaciones. ¿La ausencia de Anseli tuvo que ver con el entredicho de ayer? No, no, no, no. Para nada, no tengo ningún entredicho con De Angelis, solamente que él ha manifestado, no sé en qué parte del país, eh, que él creía que se tenía que pedir la renuncia a los legisladores que no concluyen su mandato en diciembre para que asuma la nueva composición, y yo creo que no, creo que no, que hay que volver a la normalidad, no podemos resignarnos a los manejos arbitrarios de los tiempos que marca la Constitución y el ordenamiento de las instituciones, tenemos que volver a la normalidad, y no es normal que se anticipa en la asunción de los nuevos legisladores o sea que la ausencia de él fue una casualidad hoy acá la... no no es que fue una casualidad no estaba previsto que estuviera más de 100 listas toda la provincia no era una imposibilidad de manejo de grandes volúmenes de armados políticos no creo que no creo que no no fueron más de 100 listas no me acuerdo cuántos fueran eh, cuántos fueron perdón pero indudablemente insisto el sistema no es un problema de manejo el sistema no está funcionando como tiene que funcionar Valor, ¿Por qué se discriminó entre medios? ¿Cómo? ¿Por qué se discriminó entre medios? Entre medios grandes chicos ¿En qué sentido? No, no veo ninguna discriminación, estamos hablando con ustedes. Sí, no, claramente no fue el mismo. No, no discúlpame, pero tuvimos. No sé si de... También me parece bien, yo tengo la obligación de contestarle que tuvimos una entrevista exclusiva con un medio gráfico, como lo hago en toda la ciudad, no hay ninguna discriminación.